Instagram, W Radio c o Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. Las historias que le tocan la piel. Las historias que llegan al alma. Soluciones W. Ahora en video. Y usted las podrá ver en w r a d i o c o m c o En la casa, en la oficina. En el carro. En la calle. W Radio. Cerca. Muy cerca de usted.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 Son Roses, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal les fue con María Camila Díaz? Bien, ¿cierto? Bueno,、eh, hagamos una convocatoria, un movimiento regional, nacional, panregional. Para que María Camila Díaz ya se vaya a su casa, se quede aquí trabajando. No sé qué está haciendo. De verdad, ya acabó su programa a las 10.30. Ya pasó Roberto Pombo con las preguntas, mis preguntas, las de él, que va cada domingo a las 10.30 hasta las 11 de la mañana. Y a las 11 de la mañana llegamos con música, con canciones. Así como van las cosas. Oyendo la primera canción de esta programación que va hasta las dos de la tarde, mi franja musical, que hoy comparto con DJ Nelson Pacheco que está en la consola. Yo estoy al otro lado del vidrio, en la mesa, con el micrófono, esperando que ustedes me digan qué vamos a poner. Bueno,、eh, teniendo en cuenta esta canción tan poderosa con la que arrancamos, no me quiero ni imaginar el resto. Hoy vamos a hacer un revuelto de todo un poco. ¿Qué quieren oír? ¿Baladas? ¿Quieren oír canciones románticas? ¿Andan, t i m Shakira o t i m Piqué? ¿Qué quieren? Bueno, no podría faltar、eh, en esta programación y ya veo algunos comentarios pidiéndome la sesión número 53 de este、eh, Music Sessions de Bizarrap y Shakira, esta canción que ha despertado toda clase de polémicas. Claro, la vamos a poner. Sí, aguanta ponerla y la vamos a analizar y vamos a ver qué, qué, qué piensan ustedes. Bueno,、eh, q u é quieren oír? Es la pregunta con la que arrancamos siempre esta franja musical.、Eh, q u i e r e n oír ochentas, noventas, del dos mil para acá? Una mezcla de todo un poco, en español, unas tanditas en español, ¿quieren que armemos? Ah, bueno, e s t o s、si、í eso quieren, pero por ahora, Aquí estamos, para programar música a través de Twitter, numeral, back to the music, numeral música W, con arroba W Radio Colombia, arroba monto 40. No nos seguimos, bueno, vamos a hacerlo hoy. A través de Instagram, me encanta Instagram, vemos fotos, nos comentamos, damos likes y sugerimos música. En arroba monto 40, Y en arroba W Radio Co. Es la cuenta de Instagram de la W Radio. Escoja cualquier foto, mándeme un mensaje directo que ahí nos podemos encontrar. Y a través de Back to Music en la página en www.wradio.com.co. A través de la página, por ahí también me pueden escribir. Podemos estar atentos a cualquier información. Las noticias todas están allí. Pero por ahora es tiempo de música. Así que bienvenidos. Que sea un gran domingo de enero, un 15 de enero. Cuenta la historia que llegamos aquí a poner música. Esto es de Coldplay y BTS. マイユニバース I want you guys. There's a paradise that couldn't capture that bright infinity inside your eyes. I'm a í n e 날아가 Don't even know what n r e Never e s t i n g forever be. おい、oh, yeah. Find ways Just when we r e s h e l t e r e d 1994, grandes influyentes de lo que sería después el sonido de otras grandes bandas de la década de los 90. Desde Phoenix, Arizona, 1980, año de la formación de la banda Meat Puppets con este Backwater, 1994. Antes teníamos The U2 One. Es que quiero contarles que YouTube esta semana fue noticia porque hemos conocido que lanzarán en el mes de marzo exactamente este álbum. Estará en plataforma, saldrá a la venta el 17 de marzo. Se llama Songs of Surrender. Viene con esas 40 canciones, las más icónicas, importantes de la historia de YouTube.、Eh, según los miembros, el cuarteto irlandés tomó las canciones más significativas de su carrera, incluyendo la que oíamos, One, para acomodarlas. a Su visión del mundo actual. Ya hay un adelanto. Si quieren ir a buscar a Spotify o a Deezer, está la versión moderna 2023 de Pride in the Name of Love. Ahí está por si quieren ir a buscarla. Bueno, esta canción que sigue a continuación es una canción bonita, una canción con historia y además una canción que hoy nos invita a recordar con todo el cariño del mundo a la vocalista de Cranberries. Ella es Dolores Riordan. Falleció Lamentablemente hace ya... Cinco años, el 15 de enero del año 2018. Cinco años, cinco años, 15 de enero 2018 al 2023, cinco, si las cuentas están bien. Así que la recordamos con todo el amor y ese gusto musical tan increíble que siempre tuvo, esa voz deliciosa de oír junto a sus compañeros de banda. Aquí está entonces The Cranberries, gracias al oyente que levantó la mano de decirme: Oiga, póngase algo de Cranberries, que hoy se cumplen cinco años de la muerte de Dolores o r i o r d a n Aquí está esto, llamada. リ g e r Sota, animadísima, c ó n n Sota, a i I will wait d e Monfort t and Sons. Voy a aprovechar estos últimos segundos para saludarlos. Voy a aprovechar el final de esta canción para decirles hola a todos los que ya están escribiendo en Twitter en arroba monto cuarenta arroba w radio Colombia, en Instagram arroba monto cuarenta arroba w radio Co. En Cúcuta, a los oyentes en Bogotá, a los de Medellín, a los de Cali, a los oyentes de Pasto. Y Popayán, un par de departamentos que han venido sufriendo por estos días, estas últimas semanas, el tema de los deslizamientos, incomunicación total, en fin. Así que saludos, por lo menos con algo de música, tratar de sopesar un poquito esas caras largas. Aquí está la banda sueca Aja Con Take Me. In my snuggie, click to m t v so they can teach me how to d o u g i e Cause in my castle, I'm the Proud of me Canciones de la década de los 90. Aquí hablando internamente con, con DJ Nelson Pacheco, recordando un poco los viejos tiempos y llevando esa memoria al límite. Ah, hablando de memoria, dije banda sueca, ajá, y es Noruega. Sí, qué pena, es que estaba viendo ahí una información de Europe que viene más adelante porque hay un oyente que me pidió c a r r y、eh, de Europe. Entonces estaba ahí como que, ay, se me cruzaron los cables. Bueno, igual no está lejos. <risa> Entre Suecia y Noruega, ahí, a h í muy cerca.、Eh, no, estábamos hablando de a qué sonaba la radio en los noventa, A esta hora, seguramente un disjockey en 1992, 91, tal vez por ahí, esta canción, I don't know anybody else, de Black Box, es del 90, sí, ah, bueno, 90, y, 90 91. Estaría a esta hora un disjockey ahí diciendo, ah, la canción nueva de Black Box, esto se llama I don't know anybody else, y ya, y bueno, en fin. Y tantos años después, estamos hablando de casi 3 é c u á n t o s 33 años, ¿sí? 33 años. Sí, al 2023, 33 años. Yo aquí diciendo, ahí estaba anybody else. <ríe> I don't know anybody else. d e Black Box. Todo un clásico. Y me acuerdo que así sonaba la radio d e los 90 con el famoso popero. Sí, que eran la, la, las canciones de Te Technotronics, de、eh, CNC Music Factory, de Black Box. En fin, bueno. Ay, viejos recuerdos, tiempos aquellos. ¿Cómo vamos? Bueno, me faltó saludar a los oyentes de Bucaramanga, que también me escribieron inmediatamente, apenas hice la rondita de saludos. Mencioné algunas ciudades, pero claro, a los oyentes en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, a los oyentes del centro del país, en Bogotá, n i b a g u é en, Ibagué, en、eh, los lugares aledaños,、eh, ciudades intermedias, pueblitos, municipios, veredas, corregimientos. En donde esté, qué felicidad que pueda estar ahí y disfrutar de la buena música. Esta canción que viene a c o n t i n u a Yo creo que esta canción va a ser protagonista en los próximos, las próximas semanas, porque seguro Rihanna va a estar nominada、uh, en la categoría musical de los premios Oscar lo que viene. Bueno, es una gran película. Hay que recordar que Rihanna hizo esta canción especialmente para Black Panther、eh, Wakanda Forever. Como un homenaje en tributo a la difunta estrella de Black Panther, Shadwick Boseman, que murió en el año 2020, muy joven a los 43 años. Así que vamos a oírla. Es nueva, suena muy bien y hace parte de la banda sonora de esta película. Se llama Lift Me Up. Está aquí en W Radio Colombia. g l o w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 Tradicionales, recuerden suscribirse en YouTube a Julio Sánchez Cristo Oficial, donde ya somos más de 11.000 personas. La imaginación empieza a fluir. Recorridos que se trazan con el encuentro de emociones. e encuentro de emociones. Entre quienes muestran una realidad. El sonido del mundo. W Radio, más fiel, más W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 Noticias cada instante. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El diseñador del metro de Qatar, Daniel Rodríguez. Ya después de bastante tiempo de experiencia, me encargaron de hacer el proyecto de d o s Directora del FMI. o o n d o n e t a r o Internacional, リスタリナ・ジョージエバ。 s e n a d o r y embajador de los Estados Unidos en la China, Max Baucus. On economy, El seleccionador de Francia, Didier Deschamps. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted.